El ahorro de energía se empieza en casa. Conocemos la forma más rápida y barata de frenar el cambio climático. Usar menos energía. Ideas termográficas. Programa de investigación y prevención del calentamiento global. Hola, ¿qué tal? Los saluda Mayra Espinosa Barrera. Y hoy vamos a hablar en el estudio acerca del uso de energías alternativas que podemos usar para contrarrestar el cambio climático y los daños ecológicos. Nos acompañan en cabina tres especialistas en el tema, pero primero vamos a escuchar una cápsula, así que no le cambies, esto es Ideas Termográficas. Pues como lo escuchamos, ¿qué estamos esperando? Y para seguir con el tema, vamos a escuchar a Viridiana Cruz, nuestra primera especialista. Hola Viridiana, cuéntanos, ¿cuál podría ser una de las alternativas que podemos utilizar para el ahorro de energía y en qué consiste? Bueno, pues una de ellas es la energía hidráulica. Es un recurso natural y disponible en zonas que presentan suficiente cantidad de agua, Su efectividad radica en que presenta ciertas ventajas sobre otras fuentes de energía, ya que no emite gases invernadero ni provoca lluvia ácida. Por lo tanto, la electricidad que se genera en las plantas L de este tipo de energía hidráulica eh, a altos voltajes puede transmitirse a grandes distancias mediante cables de alta tensión y puede ser reducida a voltajes inferiores para ser distribuidas en todas las en todos los hogares. Bueno, pues ya escuchamos. Ahora vamos un corte y regresamos con nuestra siguiente invitada. Aquí de vuelta con Ángeles Cortés. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar sobre una segunda alternativa energética? Hola, Mayra, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a hablar de la energía eólica y como su nombre lo dice, pues esta es obtenida del viento, es decir, la energía es generada por efectos de las corrientes de aire. El proceso de este tipo de energía consiste en que esta es transformada para ser utilizada en nuestras actividades. Las ventajas que tiene este tipo de energía son que no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles, contribuyendo a evitar el cambio climático. Con el problema de abastecimiento de agua... Eh? ¿Qué mejor que un sistema que le quite la sal al agua de mar y que no consuma energía de la red? Por lo que buscando dicho sistema, se ha inventado un desalinizador eólico. Este es un sistema que potabiliza el agua mediante la técnica de homosis inversa, que se realiza aprovechando la acción del aire. Lo que acabamos de escuchar es uno de los tantos inventos que se han hecho para aprovechar la energía eólica, Y pues resulta interesante conocer los proyectos que se han hecho al respecto, porque vaya que contribuyen a la ecología, ¿no es así Ángeles? Por supuesto, además es una de las fuentes más baratas, que pueden competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales, ya que a la larga es, resulta ser una energía que se paga sola, porque no hay necesidad de renovación o mantenimiento a corto plazo. Estás escuchando Ideas Termográficas, el tema de hoy es es el uso de energías alternativas y sus efectos ecológicos. En unos minutos regresamos para hablar, hablar sobre la propuesta de energía solar. Quédate con nosotros. <coughs> Es la Ya regresamos, y lo prometido es deuda. Hola Sherlyn, cuéntanos, ¿qué hay con la energía solar? Bueno, pues este tema no tiene mayor dificultad, de hecho el nombre mismo lo indica, y pues este tipo de energía proviene del sol. Aquí la importancia radica en que casi la totalidad de la energía consumida en la Tierra es la que nos provee el sol, directa o indirectamente. En cuanto a los efectos ecológicos, que es lo que hemos estado tratando, Bueno, pues la administración estadounidense se ha comprometido a responder al desafío del calentamiento global. Ahora déjame comentarte que el 23% de la radiación solar es la que da origen a los fenómenos de la superficie de la Tierra. Y un dato curioso es que nosotros solo utilizamos una pequeña parte. La Tierra está bañada por una energía equivalente a 600 veces la capacidad eléctrica mundial el costo de la tecnología solar disminuye a ritmo constante y las naciones subtropicales en desarrollo podrían beneficiarse de esta tendencia, pues el sol en sus territorios se traduciría en alto rendimiento sobre la inversión en infraestructura solar. Casi todo el potencial del planeta es desaprovechado. Bueno, pues ahora ya tiene las tres alternativas energéticas que podrían empezar a utilizarse con la mayor frecuencia que la energía eléctrica. Recuerden que desde casa usted puede contribuir empezando por apagar los aparatos que no esté usando para ahorrar energía y evitar paso a paso el avance del calentamiento global. Bueno pues, Viridiana, Ángeles, Cherlyn, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden, yo soy Mayra Espinoza Barrera y nos vemos en la próxima emisión de Ideas Termográficas.